que dirían en el pueblo. <risa> Pero dicen que... O sea, las de Nubias son una boñiga... La... No. Pobrecitas y... de ser. No, no, aquí, lo dame. digo yo. Y las, eh, la grápida de Keops es un... una auténtica diarrea, ¿eh? Es impresionante. Ay, ay, ay, Maravilloso. No, no. Son <risa> las grandes... Hoy, hoy le hará por eso. Oye, pues eso. ¿Qué pasa? Que estamos de, de inauguración y necesitamos la caca. No, o sea, sé, mierda, ¿eh? No vale. Sé. <risa>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 Pues nada, estar atentos.